recursos humanos eh, técnica, pero por dentro, ¿cómo tiene organizada su, su empresa en materia de recursos humanos? Es decir, hablábamos antes, que es curioso, una, una empresa con eh, bueno 4.000 personas en todo el mundo, eh, aproximadamente unos 150 aquí en, en España, pero que por ejemplo el Departamento de Administración de Personal lo tiene separado de la organización, de recursos humanos me refiero. Sí, sí. Cuéntenos. Nosotros, bueno, lo primero diría que el Departamento de Recursos Humanos en, en Boirón es nuevo, nació hace cinco años ya por el tamaño de la empresa y nosotros desde el principio lo que siempre hemos dicho es que en Boirón no hay... Un, un director de recursos humanos sino que hay tantos jefes de recursos humanos como personas que lideran equipos esa es la primera gran filosofía de, de nuestro departamento de recursos humanos la política de recursos humanos no, no está centralizada no es algo solo de la dirección sino que se construye con todos los jefes con el personal, bueno, lógica con la dirección por supuesto pero bueno, lo que quiero decir es que es un trabajo de, de muchas personas y Y nosotros la razón por la que tenemos separado el departamento de administración de personal de recursos humanos es porque pensamos que las competencias profesionales que hacen falta para un departamento de recursos humanos centrado en el desarrollo, en la comunicación, en la formación no son las mismas que, que bueno las mismas que son necesarias en la administración de personal. Uh -huh. Y nosotros además a nivel de empresa Tenemos la filosofía de que todo aquello Que se puede externalizar Porque no nos aporta valor añadido Hacerlo nosotros Lo externalizamos Y es el caso de la administración de personas Hay empresas que están muy especializadas Que lo hacen fenomenal Entonces preferimos invertir nuestro nuestro tiempo en otras cosas uh -huh. Bueno, ¿qué, eh, ¿qué no externalizaría usted? de Hablando de personas Pues por supuesto la selección no, eh, Bueno, se puede Sí que la externalizamos, podemos compartir trabajo, pero al final eh, es una manera de, de agilizar tiempos, pero nunca se podrá externalizar del todo. Eh, la comunicación interna, bueno, sí se puede externalizar a lo mejor eh, la parte creativa, técnica, etcétera, pero claro, nunca se podrá externalizar. Y la formación. siempre te puedes hacer apoyar de otras empresas pero tiene que haber una participación muy directa de la empresa al final uh -huh. uno de los aspectos eh, que hemos podido leer en, eh, en la historia de, de la compañía y del departamento de recursos humanos eh, bueno, una de las filosofías de los laboratorios Boirón es que eh, doña Marta el trabajador eh, y lo subrayan ustedes el trabajador debe trabajar bien pero no mucho ¿cómo es esto? pues se trata Nosotros, a mí me hace mucha gracia no mucho, cuando dicen, ¿eh? sí, sí, no mucho, no es verdad, pero me hace, me choca mucho a veces cuando, bueno, cuando hablas con personas que trabajan en otras empresas que a veces en algunas empresas está bien visto todavía el echar horas y quedarse más. En, en nuestra empresa eso no pasa porque de lo que se trata es de estar. Eh, cuando hay que estar cuando hay trabajo cuando nuestro cliente nos necesita y aprovechar otros momentos en que a nivel personal nos puede interesar eh, bueno no estar trabajando puede poder disfrutar también de ese tiempo uh -huh. entonces siempre decimos que al final lo importante es eh, bueno es conciliar lo que nos puede interesar a nivel personal con las necesidades de la empresa y de nuestros clientes después dependiendo de De, de cada área las necesidades son diferentes entonces todo está muy abierto uh -huh. y otro aspecto interesantísimo eh, que nos va a ayudar a, a charlar en la, en la tertulia es que bueno, uno de los aspectos también es que hacen ustedes, eh, iba a decir yo partícipes, muy partícipes a los trabajadores eh, bueno, dentro de la contribución a conseguir los eh, la productividad, eh, el beneficio de la organización, todos ganan sí nosotros siempre siempre decimos que que la parte social y económica de la empresa no se pueden separar, pero claro, eso queda muy bonito, que suena muy bien pero si no se concreta en algo eh, no quiere decir nada entonces, eh, una manera de, de, de compensar a los trabajadores por el esfuerzo que han hecho y que ha ayudado a conseguir unos beneficios, es compartir esos beneficios con ellos uh -huh. ¿Qué edades estamos hablando? Medias de plantilla en, en Boirón aproximadamente Nosotros ahora mismo tenemos una edad media de 36 años uh -huh. jóvenes, sí. ¿eh? un equipo, un equipo joven. Dígame, eh, si mañana le escucha, por ejemplo, a través de la intranet, eh, eh, alguno de los empleados eh, de los 4.000 de España del mundo o de los 150 de, de, de España, si hablamos de, de planes de carrera, es decir, eh, ¿cómo podríamos identificarlo con su organización, con Boiro? ¿Cómo son los planes de carrera? ¿Cómo se puede desarrollar uno con su valía, con su iniciativa, con su creatividad, con su aportación? con su actitud en la organización, en Boirón. Lo he, lo he empezado a decir antes. Nosotros cuando contratamos a, a una persona no podemos, eh, bueno, no podemos decirle cuál va a ser su plan de carrera porque la empresa está en pleno desarrollo, entonces va a depender, siempre decimos que fundamentalmente va a depender de él, de la ilusión que tenga, de sus ganas, de las competencias que pueda aportar Y, y bueno, lo bueno que tiene que tenemos es que el mercado de la miopatía, eh, bueno, eh, tiene muchísimo potencial en España, entonces eh, permite que la empresa crezca y a medida que crecemos. ...surgen nuevas oportunidades... ...nuevos proyectos... Eh, ...entonces cada está en manos de cada uno... Eh, ...bueno, saber hasta dónde quiere llegar... ...al final. Uh -huh. Por aquí, por esta mesa de tertulia... ...pues pasan... Eh, ...bueno, de todos los directores de recursos humanos... ...que están pasando, pues pasan grandes empresas... ...en cuanto a tamaño me refiero... ...medianas y, y pequeñas... ...nos interesan realmente... ...los aspectos de recursos humanos... ...de, de las tres... Y, y todas en definitiva al final sale la cuestión eh, aunque es una cuestión de ranking pero al final sale el, el clima ¿no? es decir, cómo se trabaja en la, en la organización ¿por qué es eh, Boirón un buen lugar para trabajar? creo que porque al final en, en el día a día todos, eh, bueno, trabajamos con mucha autonomía uh -huh. eh, se confía en las personas Eh, no es una organización muy jerárquica, sino que hay mucha cercanía, eh, los jefes son accesibles, eh, bueno, se puede dialogar, se puede hablar y todo eso hace que uno cuando por las mañanas se levanta y va a trabajar vaya a gusto, vaya relajado, eh, pueda tenga la sensación de que puede hablar ...aportar cosas... ...y que va a ser bienvenido... ...entonces eso es lo que engancha mucho... Y, ...y luego también... ...el hecho de participar en... ...bueno, en ver cómo ...la aportación de uno... ...hace crecer la empresa... Eh, ...el verlo tan de cerca... ...y sentirse partícipe... ...y aprender en el camino... ...pues todo eso... ...bueno, genera mucha ilusión... ...muchas ganas de avanzar... ...de aprender unos de otros... Uh -huh. ...y creo que es... ...yo creo que es la razón por la que... ...bueno... Al final tenemos una antigüedad de siete años, una antigüedad media de siete años, y cuando bueno hablamos con las personas que, bueno, que están con nosotros o que han pasado, es, es el tipo de cosas que nos dicen. Muy bien. Un aspecto más eh, para chequear los eh, recursos humanos y las políticas que, que trabajan ustedes en materia de conciliación eh, familiar-laboral, que es un tema, bueno, no iba a decir, no voy a decir de moda, pero sí es un tema de actualidad. Aunque en muchas organizaciones se está convirtiendo ya una moda el tema de la conciliación. Pero en fin, en su en su empresa, eh, doña Marta, cómo cómo se concilia? En primer lugar, lo que diría es que nosotros somos eh, bueno dos de cada tres personas eh, muaron son son mujeres uh -huh. y entonces intenta el, uno de los principales temas que trabajamos que lo comentábamos antes es el tema de los horarios. Eso. Incluso en producción, que hay muchas empresas que parece que en producción no bueno, dicen que no siempre es posible hacer flexibilidad. Nosotros tenemos flexibilidad, entonces intentamos que, eh, bueno, que el trabajador pueda adaptar su horario, que no sea un horario rígido y que, bueno, no se sienta agobiado a la hora de, de tener que pedir, de, bueno, que, que, que disponer de ciertas horas. También tenemos tiempo parcial, tenemos reducciones de jornada. Y bueno, y al final intentamos, bueno, tenemos un seguro médico que facilita también a las familias que puedan, bueno, que, que no tengan que esperar tanto tiempo para ir a consulta en seguridad social, etcétera, o en un seguro de vida. E eh, intentamos que, bueno, que al final. Eh, una persona no se sienta No, no es, esté en un entorno rígido que, uh -huh. que le haga sentir Que no puede compatibilizar Las dos cosas al uh -huh. final Bueno pues eh, Sin duda alguna eh, Dentro de el, la estructura de, de esta de esta empresa La vamos conociendo un, un poco más uh -huh. Y vamos conociendo algunos de sus aspectos A través de doña Marta Mars eh, Directora de, de Recursos Humanos Y es muy interesante ver la visión De distintas eh, organizaciones de distinto tamaño. Don José Manuel Villaseñor, director general de Sesan. Eh, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Fran. Bueno, encantado de, de verte, ¿cómo estamos? Fenomenal. Bueno, pues eh, vamos a hablar hoy con nuestros eh, tertulianos y con los medios de comunicación que se van a acercar también ahora al, al foro. Don Jesús Correa, socio director de DOP Consultores en Madrid, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Fran ¿Qué tal estamos? Pues, fenomenal También. ¿Eh? Bueno, muy vos, José Manuel Bueno, muy, ¿Eh? muy interesante Luego hablaremos, ¿eh? pero del foro que tuvimos el otro día De los foros estos de DOP eh, y Aedipe Muy interesante la aportación De, de la responsable de, de diversidad De Microsoft, que bueno, la tuvimos aquí En el programa, pero fue fue muy interesante También con aportaciones de, de distintas empresas Distintos directores de recursos humanos Yo creo que la diversidad es un tema de, de actualidad Yo creo que estamos tocando temas absolutamente actuales y sobre todo lo que se está creando es un clima de opinión interesante para el mundo empresarial que necesita todavía de muchas referencias después de la ley de igualdad que muchas cosas por hacer muchas cosas que concretar muchas orientaciones que establecer antes de poner en marcha tantas cosas como las empresas enseguida quieren empezar a hacer ¿no? yo creo que la parte más importante junto a la sensibilidad es desarrollar una cultura adecuada para desarrollar los principios que están embebidas dentro de, de, de, de, de la ley de igualdad. Uh -huh. Nos queda, nos queda mucho tiempo, pero al final, eh, cuando hay dinámica, cuando hay comunicación, la reunión fue la verdad que muy muy bien, la participación de distintos directores de recursos humanos y directoras de recursos humanos ayudaron a poner un poquito de luz en cómo avanzar en, en este proyecto nuevo. ¿no? Y es eh, agradecer también a los medios de comunicación del eh, Economista, de Expansión de Empleo, de la revista Capital, del Observatorio de Recursos Humanos con doña Maite, eh, que pronto estará con nosotros también de, de Contratulia, el agradecer y el acercar esas dos partes, los recursos humanos y tal. Y a mí me encanta también cuando veo a contertulios escribir por ahí en medios de comunicación. Es el caso de don José Manuel Villaseñor. Hace poco un artículo también en RRH Digital que le pudimos seguir. Bueno, pues aquí tienen a la directora de recursos humanos de una empresa como Boirón. Ustedes ustedes dirán qué, qué les interesa. Eh, yo le daría una pregunta a Marta que me ha parecido bastante interesante. Muchas cosas de las que has dicho, ¿no? Lo primero te daría la enhorabuena eh, porque no es sencillo en compañías que tienen un tamaño ¿no? de 150 empleados que haya eh, una división tan clara ¿no? de lo que es administración a lo que es recursos humanos. No, no todas las compañías están tan avanzadas, por lo cual, en primer lugar, mi enhorabuena para ti y para Guirón porque... claramente es una visión estratégica de organización y de compañía ¿no? y por otra parte has mencionado algunos aspectos que que me gustaría hacer resaltar como has dicho velocidad de crecimiento de la organización Has comentado eh, que hay una gran adaptación al cambio por parte de las personas y por otra parte eh, que son personas muy abiertas, flexibles y que además eh, hacéis una dirección de recursos humanos que os apoyáis en vuestros jefes de equipos para que realmente ellos sean los directores de recursos humanos. ¿no? Entonces eh, mi pregunta sería ¿Estáis poniendo muchísimas cosas en marcha en el ámbito de los recursos humanos? Creo que estáis en un proyecto muy ambicioso Y lo que me gustaría saber es en qué medida eh, estáis utilizando también soluciones tecnológicas, como puede ser CESAN o puede ser cualquier otra, ¿no?, que os ayuden a esto, porque al final está claro que cuando empiezas a tener un volumen y una diversidad de, de, de lo que es la política de recursos humanos, descentralizarla, necesitas de tecnología, necesitas apoyarte en herramientas, en intranet, en productos especializados, yo creo, ¿no? Nosotros hasta ahora hemos tenido la gran suerte, al menos para mí, desde el punto de vista de recursos humanos, que tenemos un tamaño en el que, bueno, hay, es verdad que nos conocemos todos, que es fácil trabajar juntos, incluso con las personas de las sucursales nos vemos habitualmente, pero es verdad que, que poco a poco eh, es necesaria más estructura, más una organización diferente a la que teníamos hasta ahora. Eh, lo, lo que más miedo da siempre cuando estamos acostumbrados a la manera de trabajar que tenemos es nun que nunca las tecnologías sustituyan a las personas, porque es verdad que al ir creciendo tan rápido nuestro gran trabajo es a través de los jefes y es el día en que empecemos a, a utilizar, ahora mismo hacemos cosas pero muy sencillas, por ejemplo no tenemos intranet todavía pero es algo de lo que podremos hacer, bueno tenemos previsto hacerlo Pero lo importante es que sea una herramienta de apoyo que, que sea de verdad entendida y da mucho miedo a veces tener muchas cosas que no se utilicen. Entonces yo pienso que las tecnologías nos pueden ir a ayudar pero tendrán que, tendremos que ir introduciéndolas poco a poco. a medida que también evolucione nuestra política social y en el momento oportuno. Entonces es posible que empiece a hacerlo, pero hasta ahora no ha sido lo más estratégico en nuestra uh -huh. organización por nuestro tamaño. Tengo en línea a esta hora de la tarde a José Antonio Carazo, director de Capital Humano. José Antonio, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, pues gracias por estar con nosotros. Eh, puedes entrar en tertulia cuando quieras, pero sí quería que eh, nos dieras tu opinión sobre una de las cosas que hablábamos al principio del, del espacio y era de la comunicación, eh, de la comunicación interna. No sé, José Antonio decía que a lo largo de los últimos meses, del último año Me daba la impresión, eh, bueno, que cada vez se, utiliza, se utilizaba más la, la expresión comunicación en eh, los recursos humanos. No sé si porque estamos casi a las puertas de una de una moda o es que realmente eh, la innovación está llegando a los recursos humanos cuando hay compañías que realmente... pues eh, hasta incorporan la, la televisión como herramientas de comunicación interna, hablaremos a lo, a lo largo del día de hoy. Bueno, ¿cuál, ¿Cuál es tu opinión sobre este tema de la comunicación interna y su innovación y su avance? Eh, vamos a ver, yo creo que innovación en recursos humanos hay continuamente. Yo creo que he dicho muchas veces y creo firmemente en ello que los profesionales de, de los recursos humanos trabajan mucho y bien. El problema es que a veces no son capaces de, de contar las cosas que están haciendo o simplemente que, que se dedican a trabajar y, y no a contarlo, como digo casi un poquito en, en broma. Yo creo que el tema de la comunicación... Eh, está, está tomando cada vez más importancia porque también los, los eh, altos directivos los propios eh, presidentes y consejeros delegados se han dado cuenta de que es importante comunicar que es importante comunicar a los empleados a los eh, colaboradores a los clientes, a, al mercado en general y que en el caso de las eh, políticas de recursos humanos en concreto que es lo que nos ocupa uh -huh. eh, cada vez... Eh, Lo más importantes como como marketing corporativo como marketing social las empresas con buena imagen como empleador con buena imagen como empresas capaces de, de conciliar como como dando como empresas que dan calidad en el trabajo a a sus empleados tienen buena imagen al mercado y recogen los dividendos eh, venden más eh, venden mejor fidelizan mejor y yo creo que eso Eh, al final no solamente consiste en trabajar bien, sino también en comunicarlo, comunicarlo dentro, porque hay veces que hay cosas que, que no llegan a todos los empleados, y comunicarlo fuera, porque el mercado es muy sensible a este a este tipo de políticas. Uh -huh. la, la comunicación claramente está en alza, y enlazando también un poco con el tema que has comentado sí, de, sí, de, de la verdad. innovación, eh, se buscan cada vez herramientas eh, nuevas uh -huh. para, para llegar a, a todos los mercados, a todos los agentes, Y para, para presumir un poco de, de las cosas que se están haciendo Sobre todo cuando se están haciendo bien uh -huh. Me parece un aspecto interesantísimo eh, Y una tendencia que, que desde aquí vamos a profundizar eh, pues, eh, pues cada día más abriendo espacios ...pues pensando en esa comunicación eh, interna... ...en esos profesionales de la comunicación eh, interna... ...que se dedican desde Recursos Humanos... ...o desde Comunicación... ...que en fin, esto es otro otro debate... ...a eh, implementarle en las organizaciones... ...alguna cuestión don José Antonio... ...le despedimos que tiene usted prisa hoy... ...para Marta Mar... ...directora de Recursos Humanos de, de Boirón... ...bueno, eh, vamos a ver... Yo, ...a mí sí me, me gustaría... ...pues eh, igual pegándome un poquito a la moda... ...ahora se habla mucho de la, de la atracción... y de la retención de las personas en un mercado como en el que ella se, se desenvuelve, pues eh, sí me gustaría que me comentaras si, si es especialmente más complicada la tarea de un director de recursos humanos cuando está en un mercado tan, tan competitivo y en el que continuamente creo que hay que ser proactivo eh, a la hora de, de ser capaz de atraer y hacer una oferta de valor interesante para los posibles colaboradores. diría que a lo mejor por el eh, por el hecho de que nuestra empresa todavía no es muy grande eh, en comparación con otros grandes laboratorios somos muy pequeñitos eh, es verdad que quizá lo que nuestra manera de trabajar o eh, el hecho de de todo el potencial que tiene la homeopatía eh, Bueno, engancha mucho. Nosotros tenemos mucha gente que, bueno, eh, que colabora con nosotros, que cuando empieza a conocer la homeopatía se interesa, eh, bueno, profundiza y se queda enganchada y se queda encantada y, bueno, entonces se eh, genera. Es un negocio que genera mucha ilusión dentro de que somos como cualquier otro laboratorio farmacéutico, siempre lo decimos. Eh, es verdad que es un proyecto diferente por eh, bueno por todo el potencial que tiene y porque bueno no es muy cono todavía es bastante desconocida aunque está cambiando y por eso creo que esas personas con bueno con mentalidad de, de empresarios de, de crecer de cambiar de aportar a, eh, algo al proyecto Al final es lo que bueno es, son las que se quedan y las que bueno de alguna manera se enganchan a nosotros en vez de a otras empresas entonces eh, es verdad que, que a nivel de beneficios sociales eh, bueno nosotros evolucionamos a medida que evoluciona la empresa eh, está claro que cuanto más grande es la empresa más posibilidades tiene tiene que la política social tiene que acompañar al, al desarrollo de la empresa pero bueno, tenemos otras cosas y sobre todo la posibilidad de seguir creciendo, es lo que diría, respondería. Muy bien, don José Antonio Galazo, director de Capital Humano, eh, muchísimas gracias y hasta una nueva ocasión. Muchas gracias a vosotros y siempre a vuestra disposición. Muchas gracias eh, a usted y a todo su equipo desde bueno, pues desde especial directivos, desde capital humano, desde la revista de comunicación por el trabajo de información que realizan el trabajo al final de información de gestión. 16 minutos 34 o 25 minutos para las 5 de la tarde y estamos en el foro de los recursos humanos hablando con personas con empresas. Bueno, de características que se van acercando a nuestra mesa de tertulia. A vuelta de pausa seguimos hablando con nuestros invitados y con doña Marta Mars, directora de Recursos Humanos de Laboratorios Boiron.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 Pues estamos hablando de recursos humanos aquí en la radio y a través de Twforecursos Humanos.com el resumen de bueno las aportaciones de los responsables, de personas y de empresas en España. Son para nosotros eh, los protagonistas, eh, los eh, destacados, eh, los influyentes, si quieren utilizamos esta expresión, que se acercan aquí al, al foro para contarnos realmente lo, lo más destacado. Y bueno, y hay personas, empresas que son más conocidas, otras que son menos conocidas. y otras que las descubrimos aquí en el Foro de los Recursos Humanos. Quiero agradecer especialmente a todos los medios de comunicación que se acercan a este encuentro y también eh, pues a todas las personas que se hacen eco de temas de recursos humanos y de comunicación interna, como es el caso de PR Noticias. Las empresas pues eh, cada vez son más conscientes de la importancia eh, de la comunicación interna. Pues bueno, boletines internos, intranet, revistas corporativas y hasta canales de televisión, como hemos hablado, son los medios preferidos por las grandes corporaciones. Pues bien, en una última edición de los premios de PR Noticias, BBVA ha sido galardonado como el mejor proyecto. de comunicación interna en esa edición el ganador ha sido BBVA por su proyecto de televisión interna que ha logrado pues más del 40% de los votos, seguido de Coca-Cola eh, y que logró el 26,64% de los preferencias y Unilever por Unilever Televisión que ha obtenido el tercer lugar con 17,7% de los votos cerrando la lista IBM por los esfuerzos también a nivel global en este apartado gracias eh, a todos los amigos eh, de PR Noticias también a su director don Pedro Aparicio bueno pues eh, vamos con eh, nuestros eh, invitados en el día de hoy que son Laboratorios Boeón nuestros bueno, contortuidos pueden interrumpirme cuando, cuando quieran don Jesús, don eh, José Manuel y alguna persona más que tendremos con nosotros pero cuando una empresa empieza a ser conocida cuando hay crecimiento evidentemente Uno viene a la, a la organización y, y bueno, se encuentra con el eh, Contado, traído Y llevado manual de acogida ¿no? Y dice, bueno, pues esta es la Aquí tienes, esta es la organización Léelo Pero eh, fundamentalmente eh, Para ustedes eh, ¿Cómo perciben realmente El desarrollo en las en las personas? Es decir, independientemente de dejarlos Que ellos vayan desarrollándose Pero ¿Qué herramientas utilizan? Por ejemplo, analizando ya en el Departamento de Recursos Humanos La formación ¿Cómo, cómo, qué formación practican cómo lo hacen en primer lugar bueno hay una formación eh, básica es que es que cualquier persona tiene que conocer la empresa en la que entra a trabajar que me imagino que es lo que todas las empresas enseñan a través de su manual de acogida pero nosotros lo que intentamos también es que la persona enseguida eh, esté bueno sienta cuál es el negocio entonces eh, intentamos que pase un día en el laboratorio con, viendo nuestra actividad que participe en una sesión explicando lo que es la homeopatía al final que sepa, eh, bueno, por qué estamos aquí después, eh, claro, es la formación nosotros no creemos en creemos en la, formaci en la formación uh -huh. muy adaptada a la empresa al final se trata de hacer cada vez trabajamos más formaciones a medida incluso in situ bueno hemos hecho por ejemplo una una formación ahora de atención al cliente en el que uh -huh. el formador eh, bueno se desplazaba al centro de trabajo y trabajaba sobre casos reales con nuestras personas es bueno un sistema más de coaching y más adaptado a lo que hacemos entonces los jefes del mismo modo que decía antes que no hay bueno que hay, la política de recursos humanos se hace a través de los jefes, es el jefe el principal responsable de, de definir con sus equipos la formación que es necesaria y después nosotros como recursos humanos eh, le ayudamos eh, en la logística, en la definición del programa, etcétera Pero al final tiene que ser muy ad, adaptado a cada persona porque cada persona está en un momento diferente, con una necesidad diferente. Eh, tienen unas unas competencias profesionales bueno no son las mismas en un departamento que en otro entonces eh, es muy difícil hablar de si nuestra política de formación es al final cada uno tiene eh, unos proyectos eh, un futuro a corto medio plazo se trata de que la formación le le dé la posibilidad de llegar a esos objetivos y de llevar esos proyectos entonces eh, es diferente y adaptada en cada caso uh -huh. muy bien Don Jesús, eh, por, por eh, la experiencia que desde los consultores tenemos dentro del sector eh, farmacéutico y también para farmacéutico porque eh, hay muchos temas comunes más allá de la distribución ¿no? eh, estamos eh, viendo que eh, no solamente es importante eh, formar y desarrollar, sino que eh, estas, eh, este sector tiene muy buenos perfiles técnicos de personas que el conocimiento Eh, el desarrollo de la técnica permite llegar con facilidad a los productos incluso una vez definidos los productos la capacidad del marketing eh, permite llegar muy bien al mercado ¿no? y, y sin embargo eh, nos encontramos frecuentemente con dificultades para eh, identificar y desarrollar Eh, las habilidades de mando, las habilidades de dirección precisamente porque son perfiles que inicialmente se han desarrollado en contenidos muy técnicos, eh, muy de la profesión y menos del o de la dirección la pregunta era, eh, ¿cómo se trabaja en el ámbito de lo que es ya el desarrollo directivo? la formación de los jefes para que realmente ellos sean los gestores de recursos humanos pero a su vez gestores de negocio y otras muchas cosas ¿no? ¿cómo es esto en una organización del tamaño vuestro? Pues nosotros utilizamos mucho dos vías. Está claro que la formación externa para bueno en, en ciertos momentos eh, es necesaria y como decía hay que hacer la medida dependiendo de del estado en que está cada jefe de su experiencia anterior de si bueno hace poco que ha cogido la responsabilidad o ya lleva años eh, es diferente al final la situación de cada uno pero creemos mucho también en trabajar juntos nosotros muchas veces eh, nos reunimos para trabajar sobre temas de animación de equipos y vemos las dificultades en que podemos mejorar eh, bueno eh, al final acompaña. se trata de, de formación externa y de, for y de trabajo en equipo interno que es un poco en el sentido de la mejora continua que decíamos antes es eh, siempre hay cosas que mejorar también en el tema de animación de equipos en nuestras reuniones el tema de animación de equipos eh, aparece tan a menudo como otros temas técnicos eh, en las reuniones con los jefes entonces se trata de aprovechar los dos impulsos tenemos gente que además eh, está muy concienciada muy motivada también aprendemos de nuestros compa de los compañeros que, que, que tienen más experiencia que nosotros compartimos experiencias Y, y bueno y, y también ayuda mucho a, ya que hablábamos antes del tema de la comunicación comunicar mucho hay veces que damos por hecho que los jefes tienen claros ciertos temas o ciertos valores o, o cosas que hacemos a nivel de política social y no siempre es así porque eh, bueno a lo mejor hay alguien más nuevo que, que, que justamente no, no le ha tocado nunca un caso así o entonces hay que estar permanentemente comunicando en cada ocasión, eh, discutiendo lo que se puede hacer y, y, y bueno al final estar todos en coherencia que es un poco el papel de recursos humanos al final eh, hay muchos y es verdad lo que decías no que casi es lo más difícil de trabajar todos esos aspectos de, de llevar equipos hay muchos ahora trabajamos estamos trabajando muchos aspectos de comunicación Porque al final el papel del jefe es básicamente comunicación. Después hay muchas otras cosas, pero si, si no hay comunicación, lo demás no lo hay tampoco. Entonces nosotros repetimos mucho que un jefe, lo, lo primero que tiene que hacer en la lista es escuchar. Escuchar, escuchar, escuchar. Después eh, van todo, muchas otras cosas detrás ¿no? de ese escuchar, pero después hay que, bueno, hay que hacer cosas, hay que moverse, hay que actuar. Pero... pero bueno sí y perdona eh, eh, hay alguna forma de eh, que un jefe identifique cómo es de buen jefe es decir eh, tenéis algún tipo de herramienta o hay algún tipo de reflexión de perfil eh, contra el que uno estoy pensando también que vosotros sois un grupo multinacional que probablemente eh, muchas herramientas muchas técnicas que tienen que ver con la mejora de la dirección Eh, pues pueden tener referencias internacionales que después hay que traducir culturalmente etcétera etcétera no pero eh, eh, tenéis algún tipo de eh, herramienta o de contraste para que una persona que sabe que tiene que mejorar en su función de jefe realmente tenga un perfil de contraste oye pues mira resulta que tenemos unas competencias especialmente eh, a desarrollar y yo me quedo corto aquí o llego muy bien en estas otras competencias pues, de comunicación, pero sin embargo a la hora de trabajo en equipo necesito más apoyo. ¿Hay algo que permita identificar un perfil eh, hacia el que todo el mundo avanza? Formalizado no, no. diría. Uh -huh. Pero... Sí que es verdad que, bueno, cada uno tenemos eh, bueno, nuestra, definida nuestra misión, nuestras competencias y dentro de esas competencias eh, todos los jefes de equipo sí tenemos unas competencias comunes que, que además son las que trabajamos durante una, lo que comentaba, durante nuestras reuniones a la hora de planificar una formación. Entonces, normalmente eh, diría que los jefes tienen muy claro que les cuesta porque como es un tema habitual entre nosotros... Sí, sí. Eh, cuando una persona tiene dificultades en algo, lo dice abiertamente y se ve. Muchas veces se ven ve situaciones del día a día. Al final, cuando surge un problema recurrente, bueno, en un equipo o, o hay indicadores, eh, siempre dicen que los recursos humanos no se pueden medir, pero ya, muchas veces los datos dicen dicen cosas y Y bueno, eh, creo que sí que, que, quizá aunque no esté formalizado, sí que hay una idea clara de, de cuál es el buen jefe en nuestra organización, en Boirón, porque el que es para nosotros un buen jefe a lo mejor en otra organización no lo es. Y además nosotros siempre decimos que el, el, el jefe tiene un papel muy activo en nuestra organización porque... La política, eh, bueno, por ejemplo, el tema de los horarios que hablábamos antes de la flexibilidad, al, es, al, ser, al no haber normas muy rígidas, tener normas muy rígidas facilita el trabajo a los jefes, porque no se tienen que romperles la cabeza, entonces hay una norma que dice que hay que hacerlo así y es mucho más sencillo, pero como nosotros huimos de la rigidez, queremos ser flexibles, uh -huh. queremos eh, también a nivel de recursos humanos, eso exige que el jefe tenga un papel mucho más activo. Uh -huh. y es más difícil pero pienso que también mucho más enriquecedor para todos sí, José Manuel Sí, yo quería conocer a Marta eh... A ver, has comentado, ¿no?, que Boirón está creciendo en unos niveles de crecimiento bastante grandes, ¿no?, eh, una manera clara de crecer, eh, hacer crecer una organización, una compañía, bueno, pues una forma es eh, mirar la competencia, buscar recursos, hacer procesos de selección, ¿no?, pero yo creo que existen otras eh, maneras que también me parece que son interesantes y positivas en las organizaciones, que es coger a gente de base, ¿no?, Eh, es decir, personal que todavía no tiene una cualificación técnica Y una experiencia grande Sin embargo, bueno pues han hecho carreras eh, o han hecho máster Entonces vosotros trabajáis con escuelas de negocio Con universidades para proponer vuestra oferta Y captar eh, personas jóvenes que hagan y que crezcan junto a la compañía Sí, nosotros diría que depende... combinamos las dos cosas ahí en, en ahí en determinadas misiones bueno hay, algunas misiones requieren bueno o, a, o es mejor tener, eh, acoger a una persona que ya tenga una experiencia que aportar una riqueza una trayectoria una trayecto, trayectoria profesional pero lo que sí que hacemos nosotros tenemos una política bueno eh, recibimos becarios muy habitualmente entonces sí colaboramos con universidades y escuelas que nos proponen periodos de beca para estudiantes y la verdad es que es muy enriquecedor porque eh, vemos va en línea con lo que decíamos antes, lo más difícil no es encontrar gente preparada a nivel técnico porque casi al revés yo diría que estamos en una época en la que hay personas muy muy muy formadas, lo difícil es encontrar personas que que tengan los que compartan los valores de la organización, que tengan un determinado perfil que vaya a asegurar que, que evolucionen con la organización y el hecho de tener personas haciendo una beca contigo te permite ver cómo son esas personas en el trabajo, cómo se relacionan, cómo se comunican, entonces es un enriquecedor para todos, para ellos porque pueden complementar su, su formación con una visión práctica de lo que es el mundo del trabajo que es muy diferente del que vemos en la universidad en la escuela, no tiene nada que ver. y para nosotros es una manera de, de, replantearnos cosas, porque es alguien que viene con una visión fresca, que, que, que no, bueno con ojos nuevos, con curiosidad, con mucha ilusión. Y, y es increíble como después esos candidatos son, bueno, son una fuente de, de, de contratación enorme. Yo empecé, siempre lo cuento, pero es verdad, yo, yo empecé haciendo una beca en Laboratorios Boirón y como yo muchos compañeros que a lo largo de los años han acabado incorporándose y, y funciona muy bien porque es muy difícil equivocarte cuando ya has tenido esa persona trabajando contigo. Uh -huh. Bueno, pues eh, ese es uno de los oh, de los factores que nos interesaba más también de, de doña Marta, conociéndola poco a poco en esta hora que llevamos a, charlando con ella, que empezó pues en su organización desde desde abajo, ¿no? Bueno, y esto de nos quedan prácticamente dos minutos y medio, tres minutos eh, y buscamos ya la fotografía que nos eh, dibuja Don Diego García, pero en esto de los recursos humanos, ¿cómo lo ve? Los recursos humanos, una una mujer joven como usted. que bueno, que lleva ya más aproximadamente unos seis años construyendo este departamento de, de recursos humanos con eh, con eh, bueno, con un eh, valor añadido importante, que es la experiencia de todas las personas y de los fundadores, eh, presente en varios países, pero bueno, ¿cómo ve esto de los recursos humanos? Eh, ¿Está cambiando? ¿Está cambiando realmente el rol? Eh, lo que sí es evidente que cada vez se incorporan más mujeres y mejor preparadas a, al puesto de recursos humanos. Eso nos damos cuenta aquí en el, en el foro, pero ¿cuál es su visión? Yo creo que sí que está cambiando porque el otro día me hacía gracia porque oye, una chica que está trabajando con nosotros ahora haciendo una beca justamente en recursos humanos me decía... que en España tenían muy mala fama lo, los departamentos de recursos humanos que si era verdad, me preguntaba <risa> y, ¿Usted qué le dijo? ¿Usted pues qué le dijo? <risa> que, que es posible que, que sí, pero que eso estaba cambiando y que, y que hacía falta profesionales además que hicieran cambiar esa visión que, que algunas personas todavía tienen de los recursos humanos es la verdad es que yo pienso que recursos humanos no sé si me equivoco pero pienso que al final es mucho de, de sentido común de, de integridad, de tener valores y que cuando en la dirección de una empresa hay valores, hay gente que se preocupa por las personas y, y, y bueno, y integridad, coherencia todo eso de por sí va a dar lugar a un departamento de recursos humanos que realmente tenga sentido entonces al final es... es algo mucho más simple de, de, de, de lo que bueno, de lo que sí perdón, sí, no adelante, tenemos tiempo adelante, ¿sí? adelante. pues entonces diría que, que sí, que hay que separarlo lo que decíamos antes que, que hay, las empresas tienen que cambiar su visión de los recursos humanos y, y sí que está cambiando y programas como este, la verdad es que cuando oyes testimonios de otras personas te das cuenta de que efectivamente el planteamiento es otro Muy bien, pues nada, eh, doña Marta Mar, directora de Recursos Humanos de Laboratorios eh, Boirón, gracias por estar eh, con nosotros. Yo creo que hemos tenido la oportunidad, yo lo resumiría en dos aspectos. Uno, en conocer una organización que crece y en conocer a una directora de Recursos Humanos que crece también. Gracias, doña Marta. Gracias a vosotros. Saludos a sus, a sus empleados. Don no, José Manuel Villaseñor, hasta una nueva ocasión. Hemos conocido una empresa joven hoy. Sí, muy interesante. <ríe> Muchas gracias, don Jesús Correas. Hasta una nueva ocasión. Feliz semana. Feliz semana, Fran. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes, eh, amigos. Cinco minutos para las cinco de la tarde, el próximo lunes. Más recursos humanos aquí, en el foro. Adiós.